En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Cada día, cada hora, cada instante, vivimos atenazados por múltiples factores que tratan de sumirnos en nirvana de acontecimientos. Una falsa realidad que hemos aceptado, en la que nos encontramos tranquilos, gracias a la indiferencia que configura este fenómeno. Tratan de dirigir nuestras vidas, despojándolas ante cualquier signo de personalidad rebelde. Esto que acabo de decir lo ha escrito uno de nuestros invitados esta noche. En unos instantes vais a descubrir quién es. Se trata de un invitado de lujo. Saludos a Ende Bruno Carriñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos que como siempre estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Radio Conacho Arias al frente de la parte técnica Javier Sevillano. Redacción y producción Silvia Casasola en la codirección. Os recordamos en nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, Almodía Rosa Vientos 20, Almodía Rosa Vientos 20 y vamos ya con nuestros contenidos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y lo tenemos aquí en nuestras manos. Eh. Lo estamos sosteniendo... es el manuscrito más enigmático de la historia, ¿sí? ...está aquí el manuscrito Voynich... ...está aquí el facsímil... ...pero es un facsímil perfecto... ...el manuscrito Voynich... ...es espectacular... ...es el libro que más ha traído de cabeza... ...a la ciencia desde la edad media... ...y sobre el que hoy vamos a hablar aquí... ...en La Rosa de los Vientos... ...será en nuestro círculo secreto... ...también os hablaremos esta noche... ...en otra de nuestras secciones... En Ureca de los sapios sexuales, ¿qué son? Pues hoy sabremos algo más sobre ellos. Los sapios sexuales, la ciencia también los está investigando. Vamos a hablar de Elena de Troya, no juicios a la historia, de grandes eh, catástrofes en señales del fin del mundo, de los Óscar de Hollywood en el callejón con José Manuel Esquivano y de la vergüenza y auténtica conspiración con las minas de Cobalto será en la cara B. Y lo dicho, hoy un invitado espectacular en materia reservada va a estar esta noche con nosotros, Baltasar Garzón. Con Fernando Rueda, a quien tenemos de viaje. ...recogiendo datos, buscando información, pero que está, por supuesto, con nosotros. Fernando, muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, porque Baltasar Garzón acaba de publicar la indignación activa, ¿no? Nacido en Torres, Jaén, el 26 de octubre de 1955, el mismo día que yo, operado cinco años antes. Juez desde 1981, fue magistrado de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012 tiempo en el que investigó algunos de los asuntos más importantes de la época, como el narcotráfico, los GAL, ETA o el procesamiento del general Pinochet. Fue elegido diputado del PSOE en 1993, pero solo duró un año. En 2012 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo. Desde entonces, asesorado al gobierno de la presidenta argentina Kirchner. Ha defendido pero muy intensamente a Juliana Sánchez, asesorado al gobierno colombiano Entre otros muchos temas. En un ratito. En un ratito lo contamos eh, con Baltasar Carzón y contigo. Fernando. Muchas gracias. A un abrazo. Y también, esta noche, como siempre, pistas para descubrir quién es el personaje oculto. Sí, no que sola. Buenas noches. Bueno, hoy nos hemos puesto de gala ¿eh? con todo lo que tenemos, el manuscrito Boinis, que es una maravilla, que somos la envidia esta noche de los oyentes y nuestro invitado de lujo, como bien estás comentando. Y bueno, pues ya que nos hemos puesto de gala, en el concurso pues tenemos reyes. Se trata de reyes que además se distinguieron por ser grandes coleccionistas. Pero atentos los oyentes, ¿de quién estamos hablando si os digo que tuvo una precaria salud en la infancia? ¿De Felipe IV de España? ¿De Isabel la Católica? ¿O de Carlos I de Inglaterra? Así que nada, ahí, a buscar. ¿Quién puede ser el que estuvo pachuchillo de pequeño y que resulta que era un coleccionista tremendo? Bueno, pero son reyes de monarquía, no, no reyes de los magos. Es que se me ha ocurrido un chiste amargo, es una maldad. Es que vamos a tener esta noche a, a uno, claro, el Melchor, Gaspar y el que falta. Es que va todo hilado, va todo hilado. Es que pero yo estoy en todo. Será después de hablar de este manuscrito, el principal, el más enigmático, el más extraño, el manuscrito Voynich on cero la rosa de los vientos el círculo secreto <tipos>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 ...indelesada, absorbida y fascinada por el manuscrito... ...y que estaban pidiéndoles ayer ...pues para una efemérides, para un aniversario... ...para un evento, un taller, un seminario... ...el original, claro, no podía ser... ...problemas de conservación, problemas de seguridad... ...y es entonces cuando dijeron... ...caramba, aquello que en su día los de Siloé... ...y que luego varias editoriales más habían solicitado... Resulta que sería más que conveniente. Bueno, y habéis eh, averiguado en toda esta búsqueda que habéis hecho en este trabajo, ¿qué significa y qué quiere decir el manuscrito Voynich?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 él lo que hace es precisamente junto con otro colaborador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 ...sin averiguar... qué significa... ...y gracias a los que...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 de simplemente 898 ejemplares. Eh... La cosa tocarlo, ¿eh? Sí, sí. No, bueno, no, tocando, uno no se Yo creo que te puedes, puedes atreverte, incluso te invito. Yo no me atrevo, no te lo vaya, a, no vaya a hacer algo que soy muy patoso. Te invito incluso a, a hacer la prueba y del no, texto, No, no, no, carpeo, me, no, me no, no,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 En onda cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, modía rosa vientos en 20. Atención, porque tenemos junto a nosotros a un invitado de lujo. Aquí, con Fernando Rueda, está Baltasar Garzón en materia reservada. Materia reservada 2.0.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 Hacer derecho para ser juez, por tanto, por mucho que haya variado mi, mi línea vital, eh, en algún caso voluntariamente, en otro caso forzada, pues no puedo dejar de ser lo que, lo que fui y lo que sigo siendo. ¿no? Por tanto, si tuviera que elegir entre un título de juez o de político, sin lugar a dudas diría el de juez.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 En su defensa, para su defensa, la persona idónea, eh, el que más sabía, la persona más preparada, la persona que más podía defender su causa, que yo creo que es eh, la causa de todos, eh, luego existen matices en cada persona, que es la causa de la libertad. Pero él, después de cinco años, sigue ahí. Ya casi está ahora ese El caso? caso de Julian Assange nos hace perder...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 La verdad es que la figura de este auténtico gigante que ha luchado contra todo, a mí zarando me llama la atención un poquito eso que decías, eh, despierta, eh, aprecio y desaprecio, odios y amor eh, por partes iguales, es, es normal, absolutamente normal en una persona tan irrelevante, pero cuando se miran los que critican a garzón, uff.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 Invitado excepcional que hemos tenido esta noche en materia reservada junto a Fernando Rueda, Baltasar Garzón ha estado con nosotros, ahí llegan las noticias, eh, pero antes eh, tiempo todavía, Silvia, para una pista más. Es que estamos con tantas cosas, bueno, recordamos que se trata de un rey o una reina con mala salud en la infancia y que amaba coleccionar joyas y arte, pero a quién nos referimos en un momento crítico de su vida, pronunció la frase, quiero saber... ¿En nombre de qué autoridad se me obliga a estar aquí? ¿Felipe IV de España, Isabel la Católica o Carlos I de Inglaterra? En rosa.vientos.es o con almohadilla rosa-vientos-20 nos tenéis que decir cuál de estos reyes que os hemos comentado puede ser nuestro personaje de hoy. Escuchamos las noticias y después eh, continuamos. Queda una hora todavía por delante en la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Intensísimo el programa de esta noche. Ahora vais a averiguar dentro de unos instantes, en esta hora, en Eureka Comado Martínez, qué son los sapios sexuales. La ciencia los está investigando. Nos vamos a sorprender muchísimo con lo que vamos a conocer. Sapios sexuales, pensar en el nombre. No es una parafilia como algunos pueden creer, no. Pensar en ese comienzo de la expresión, sapio, sabio, inteligencia. Bueno, ahora mismo lo vamos a averiguar. o recordamos? Eh... Que estamos eh, abriendo todavía eh, las eh, listas, la participación en el concurso, para descubrir cuál es el personaje oculto de esta noche Almohadilla Rosa Vientos en 20 Rosa Vientos 20, si queréis participar en ese tema y en cualquier otro de los asuntos, también nuestro correo electrónico rosa.vientos.onda 0es cero punto una hora de programa en la que también tendremos en la cara B, os hablamos eh, del cobalto, también escucharemos a Javier Sevillano Contándonos nuevas señales en del fin del mundo, el fin del mundo del cine con José Manuel Esquivano y muchas otras cosas desde ya mismo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka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 Fijaos, eh, nos dice Diga33 con Almadía Rosavientos 20, que si la persona es eh, friki ventera, seguro que sí. Es decir, todos los rosaventeros, los que nos escuchan, son un poco sapiosexuales, y nos encanta que lo sean. Bueno, vamos a ponernos eh, muy serios, eh, vamos a ponernos eh, rebeldes y vamos a denunciar. Una cosa terrible que ocurre. Hace unas eh, semanas, unos eh, meses, os hablamos del coltán, un mineral que existe en el, co en el Congo, gracias al cual pues, eh, funciona toda la tecnología que tenemos. Y que cualquier ordenador, cualquier cosa, necesita ese mineral. Y que se extrae en unas condiciones eh, terribles. Eh, Lleva a la esclavitud, al abuso, a muchas eh, cosas a los que consiguen el coltán El Congo. Bueno, pues algo muy similar. En el mismo lugar, en el Congo, ocurre con otro mineral, el cobalto, que es necesario para que funcionen todas, absolutamente todas las baterías. Y ocurre algo terrible. Esto es la cara B. La cara B. El mundo y la vida se recargan, el mundo y la modernidad necesitan baterías. Los teléfonos móviles las tienen los coches eléctricos, las tienen las cámaras de fotos, también las tablets, también los ordenadores de portátiles, igualmente casi todo lo tienen.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 Nosotros no somos eh, los culpables, eh, pero tenemos eh, que saber que cuando recargamos eh, nuestros móviles eh, lo hacemos eh, también gracias a minerales de sangre y muerte. Entre ellos, entre esos eh, minerales está el cobalto. Y debemos eh, saber que apenas eh, subirán eh, su precio si las cosas se hacen como se deben. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y atención, apuntadlo bien. Ya está la calle, el nuevo número de la revista Enigmas. Tesoros malditos es su tema de portada. Tesoros malditos que se llevan buscando eones de tiempo. Es una investigación, un reportaje del redactor jefe de esta revista, Oscar Radón, con quien hemos estado y hemos eh, compartido algunas eh, palabras eh, con él sobre ese tema, sobre los tesoros malditos. Y a propósito de esa búsqueda, Oscar nos decía lo siguiente. El gran sueño de conquista de, de los españoles cuando fueron a Nuevo Mundo era precisamente el ansia por el oro, ¿no? Entonces eh, existieron, Bruno, numerosa, numerosos mitos eh, precolombinos sobre lugares eh, fantásticos con ríos y montañas de oro. Uno de ellos era el dorado, pero es una máxima que se ha ido repitiendo en distintos lugares del mundo a, a lo largo de los siglos. Pero esa búsqueda de los tesoros eh, malditos eh, no es cuestión del pasado, se ha revitalizado. Esa búsqueda, se quieren descifrar, hay códigos, se quieren encontrar, eso, tesoros. Los textos cifrados, los códigos que te llevan a, a buscar en el fondo el anhelo de encontrar riquezas pero también de, de hacer tu propia aventura, ¿no? Eso yo creo que es lo que invita sobre todo a las personas a, a, a buscarlos, el, el esplendor, el, el intentar conseguir fama y gloria y dinero a la vez, ¿no? Pero sí, además, eh, a raíz de éxitos como el código de Da Vinci, pues a, eh, lo de buscar tesoros a raíz de códigos cifrados, pues se ha hecho todavía más exitoso. Pero sigue, eh, eran cosas que se vienen haciendo desde la Edad Media. Y en la actualidad hasta las nuevas tecnologías han apuntado a esa moda a la búsqueda de tesoros en malditos, Oscar Erradón, redactor jefe de la revista Enigmas. Es que existen incluso hoy eh, APPs para, para facilitarte el encontrar un tesoro. Eh, tesoros que se les ha puesto el marchamo de malditos cuando realmente, pues probablemente no lo sean, se deba a leyendas pero que sigue buscando la gente con ahínco eh, Tesoros en, en, en el Antiguo Oeste, en Europa, en Japón eh, Tesoros por todos los rincones del mundo y algunos de, de, de antiguos piratas y corsarios que dejaron su propio mapa muchos de, fa de ellos falsos pero que siguen llevando a personas a, a distintas islas hace muy poquito fue fue encontrado un, un joven que tuvieron que rescatar en una isla del Pacífico precisamente porque dijo que se había ido en busca de un tesoro y casi muere de inanición Tesoros en malditos, en la revista Enigmas, tema de portada En Onda Cero La Rosa de los Vientos El Callejón del Escribano El mundo del cine de Galas está poniendo ya Y es que sabemos eh, quiénes eh, son los candidatos a los premios más importantes del año Los eh, premios Oscar Y por supuesto lo vamos a contar aquí en El Callejón con José Manuel Escribano A quien ya saludamos eh, José Manuel, muy buenas Bueno, Noche Bruno, ¿qué tal? Ya sabemos eh, las películas, eh, sí. ya tenemos el número de nominaciones Y este año, el ganador, parece no Por lo menos el gran triunfador inicial El, el nombre de Guillermo del Toro es uno de los importantes Claro, claro efectivamente eh, Bueno, 13 nominaciones tiene su película La forma del de agua eh, Yo no sé si el, el 4 de marzo Guillermo del Toro Se llevarán las 13 estatuillas Guillermo del Toro y sus colaboradores, claro Creo que no, creo que eso es, es muy difícil, no sucede prácticamente nunca, pero de momento yo creo que ese es el gran titular. Hollywood mira nuevamente al cine mexicano, bueno, al cine mexicano, al cine que hacen los mexicanos en, en América, quería decir, en Estados Unidos. ¿no? Eh, últimamente tienen bastante éxito los directores eh, mexicanos y puede ser este el momento ya definitivo de Guillermo del Toro. La verdad es que competencia tiene mucha y muy buena. Pero la verdad es que el éxito es eh, tremendo, ya 13 nominaciones eh, sí. es una cifra altísima para Guillermo del Toro. Ahora vamos a hablar eh, más en profundidad eh, de las nominaciones para los premios Oscar, pero antes hablamos eh, de una película que se acaba de estrenar, va a ser la crítica, el comentario, el título, El Pasajero. Es la primera vez que cojo en cercanías, ¿y usted? Todos los días, en los últimos 10 años. ¿Conocer a todos los que van en este tren? A los viajeros habituales, sobre todo. ¿Qué tal un experimento? ¿Un experimento? Solo es una pregunta hipotética. ¿Cuál? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Y si le pidiera que hiciera algo sencillo? ¿Lo haría? querría saber de qué se trata. Alguien de este tren no es un habitual usted no sabe qué aspecto tiene lo único que tiene que hacer es encontrarlo ¿por qué iba a hacer eso? José Manuel parece el sí. comienzo de una película tranquila y sin embargo la tranquilidad eh, bueno pero se habría ¿no? sí, sí ya, eh. a raíz de esta proposición indecente que es mucho más indecente que aquella de la famosa Película, ¿no? Bueno, este es eh, El viajero, El pasajero, la película de Jaume Colliet Serra, protagonizada por Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson y Nuestra Clara Lago. La han producido Alex Heinemann y Andrew Rona, y el guión es de Byron Willinger y Philip De Blasi, junto con Ryan Engel. Es la octava película de Jaume Colliet Serra, este director barcelonés, que trabaja en Estados Unidos, como esos mexicanos que decía antes. Eh, Colette Serrano es el autor de las muy interesantes, La Casa de Cera, Infierno Azul, y también hasta cuatro con la colaboración de su actor preferido, Liam Neeson, al que la verdad es que cada vez lo va metiendo en más problemas y en un espacio más reducido, casi hasta la claustrofobia, como en esta película, en la que Neeson es Michael McCauley, eh, un buen hombre de 60 años, un agente de seguros eh, al borde de la jubilación, instalado el hombre en sus problemas y sus rutinas cotidianas entre las que está pues como acabamos de oír ir y venir en el tren de cercanías que lo lleva de casa al trabajo y viceversa bueno hasta que un mal día su jefe lo pone de patitas en la calle sin más justificación ni más beneficio y Michael se sube al tren camino del hogar en un viaje que le va a resultar mucho más complicado de lo previsto porque de improviso una extraña mujer se sienta frente a él y le hace esa proposición que acabamos de ir, de oír, una proposición que no sabe cómo rechazar, sobre todo porque le puede hacer ganar una cantidad de dinero que lo va a sacar de dificultades para toda la vida. Y a continuación empiezan a sucederse una cantidad de acontecimientos cada vez más raros, cada vez más peligrosos, hasta hacerle pensar que ese trayecto en el tren va a ser lo último que haga en su vida. Bueno, haciendo la salvedad de que Liam Neeson ...va estando un poquito mayor para estas aventuras... ...como el propio personaje lo reconoce... ...y también que el guión es bastante tramposo... ...lo cierto es que es hora ya de reconocer... ...el talento de Colette Serra... ...para manejar este tipo de filmes... ...que se construyen sobre unos esquemas... ...mil veces repetidos... ...a menudo con presupuestos muy ajustados... ...y que por todo ello... ...desafían a la capacidad y la originalidad... ...de sus creadores... ...aquí director e intérprete... ...muestran una química total que les permite entregarse a fondo en la historia y conseguir jugar con la emoción del espectador en una cadena de situaciones siempre impactantes y a velocidad de vértigo. La cámara de Colette Serra se desliza por los vagones de este tren escudriñando los rincones más angostos volando de punta a punta del convoy y saltando de viajero en viajero para volver siempre a encontrar al protagonista un Liam Nison más maltrecho a cada rato pero más decidido a sobrevivir. Suspense Ritmo y fidelidad al género La fórmula de un cine de entretenimiento De calidad más que aceptable La película El pasajero Esta película De la Laia Nelson Que se acaba de estrenar Protagonizada por él, El pasajero Pero hay mucha más información Ya os hemos comentado alguna cosa antes Es que ya tenemos Quienes pueden ser Los ganadores de los Oscars Ya tenemos las nominaciones Vamos a ampliar datos <risa> Guillermo de Toro es uno de los eh, grandes eh, triunfadores en la, en la antesala, en las nominaciones eh, sí, Hay sí. muchas más cosas que comentar Bueno, efectivamente los señores académicos de América han optado nuevamente por nueve películas de las que saldrá la super ganadora las nueve películas son Call Me By Your Name, El Instante Más Oscuro Dunkerque, Lady Bird El Hilo Invisible, Los Archivos del Pentágono, La Forma del Agua Tres Anuncios en las Afueras y curiosamente Déjame Salir una película de un debutante eh, que, con la que yo creo que nadie contaba es eh, desde luego la gran sorpresa de las nominaciones, no termina ahí la cosa porque los directores nominados son Christopher Nolan por Dunkerque Greta Gerwig por Lady Bird, Paul Thomas Anderson por El hilo invisible, como ya hemos dicho, Guillermo del Toro por La forma del agua, y además el director eh, de Déjame salir, Jordan Peel, como digo, director debutante, curtido en las líderes de la comedia, pero sorprendentemente director nominado para estos Oscars de este año. En cuanto a los eh, intérpretes, pues están los protagonistas, The Call Me by Your Name, Timothée Chalamet Del Helo Invisible, un inmenso Daniel Day Lewis, Daniel Calulla por Déjame Salir, el protagonista de la película también, Gary Oldman, hasta ahora el favorito por el instante más oscuro, y Denzel Washington por Roman J. Israel. Esos son ellos. Y ellas, Sally Hawkins, por La Forma del Agua, Francis McDorman, ya premiada en los Globos de Oro por tres anuncios en las afueras, Madro Robby, por Dios Cersei Ronan por Lady Bird y Meryl Streep también estupenda en los archivos del Pentágono, todo como se ve verdaderos nombres de auténtica categoría, como, como los intérpretes del reparto, William Dafoe Woody Harrelson, Sam Rockwell Leslie Manville, Laurie Metcalf Octavia Spencer, la verdad es que aquí hay un plantel de actores y de, y de actrices realmente extraordinario en cuanto a la película de habla no inglesa eh, yo creo que una de las categorías más competidas Este año hay cinco películas realmente extraordinarias, Una Mujer Fantástica, la película chilena, The Insult, la película de Líbano, Loveless, Sin Amor, película rusa de Kofinsen, realmente extraordinaria, En Cuerpo y Alma y The Square, que hasta hace muy poquito era la favorita, pero realmente aquí han elegido cinco películas, que cualquiera de ellas puede ser la gran triunfadora en cuanto a la película de habla no inglesa. Unos Oscar realmente muy disputados y sobre todo en esas nueve películas eh, nominadas a la mejor del año, realmente la competición está interesantísima. Y también estos días han conocido unas nominaciones a otros premios importantes en Define en nuestro país. Los premios feroz. Pues sí, lo que llamamos aquí la antesala de los Goya. Los premios feroz, como los Globos de Oro, premian a la categoría de drama y de comedia. La mejor película dramática ha sido Verano 1993 y la mejor de comedia, La Llamada. El, la mejor directora, por este caso es femenina, Carla Simón, por Verano 1993. Los mejores protagonistas, natalie Poza, por No sé decir adiós, y el inevitable Javier Gutiérrez, por El Autor. Los mejores intérpretes de reparto, Adelfa Calvo y David Verdaguer, El mejor Simón, nuevamente el de Carla Simón, por el verano 1993. Y entre todos los demás premios, la mejor música original destacaría yo, la música de Pascal Gañe para Andía. En cuanto a las series, la mejor serie dramática ha sido La Zona, la mejor serie de comedia, Vergüenza, los mejores protagonistas, Malena Alterio y, oh sorpresa, Javier Gutiérrez, ambos por Vergüenza, y los mejores intérpretes de reparto, Enma Suárez y Miguel Reyal. Yo creo que lo más curioso de estos premios es que las ganadoras han sido Verano 1993 y La Llamada, que no son las películas que el otro día ganaron los Forqué, por ejemplo, que ganaron el autor y la película de Isabel Corichet, La Librería. De manera que, de momento y de cara a los Goya, podemos decir que tenemos cuatro nominadas, cuatro protagonistas. Bueno, pues eh, esa antesala, las antesalas de los Goya parece que tiene un abanico mucho más grande que otros. O eh, sea, sí. eh, vamos a seguir esperando a ver qué es lo que ocurre en estas semana y si pronto sabremos y conoceremos todos los datos. Por supuesto, los premios Feroz eh, son muy importantes y eh, las nominaciones lo son, las nominaciones a los Oscar también, pero lo verdaderamente importante es el Super 10. Que esa es la gran lista que aquí nos presenta cada semana José Manuel Esquivano. Una lista que esta semana pone en el puesto número 10 a. ¿eh? Pues a Star Wars, la guerra de las galaxias, los últimos de DAI, la película de Ryan Johnson, que en su sexta semana me parece que se despide del Super bien 9. El gran showman, la película de Michael Gracie con Hugh Jackman, Michelle Williams, ha bajado dos puestecitos en su tercera semana. Ocho. El sacrificio de un ciervo sagrado. Sube un puesto en su sexta semana también. La película del griego Yorgos Lantimos. Una película no muy fácil, pero realmente importante. ¿Siete? Película española. Película que está haciendo un taquillón. Ocho semanas lleva. Perfectos desconocidos de Alex de la Iglesia. Ha bajado un puestecito, pero se mantiene todavía muy bien. ¿Seis? Bueno, también ha bajado Wonder Will, la película de Woody Allen. Con una inmensa Kate Winslet. Con Justin Timberlake. Cinco semanas en la lista. 5 ¿Cinco? The Square repite posición, la película de Ruben Oslo, como decía hace un momento, una de las favoritas para el Oscar a la peli de lengua no inglesa. 4. El autor, la otra película española de la lista, de Manuel Martín Cuenca, diez semanas, ha llegado al Super 10 Es el único Super 10 que tenemos en la lista, lo que dice que es la película más veterana en estos momentos. 3. Coco, la película de Liam Clich y Adrián Molina, estupenda película de animación, ocho semanas en la lista, ha bajado un puesto. En el puesto número dos. También ha bajado un puesto porque ha perdido el liderato. Tres anuncios en las afueras. La película de Martin McDonald con Francis McDorman, Sam Rollwell en su segunda semana en el Super 10. Por lo tanto, tenemos el nuevo número uno que es el José Manuel. Pues es nada menos que los archivos del Pentágono, la película de Steven Spielberg. Yo creo que en alguna categoría favorita Para los Oscar, algunos se va a traer seguro Primera semana en la lista Directamente al número uno Y por lo tanto, película de la semana Los archivos del Pentágono, hay que ir a verla No es una excepción esto de ver En cualquier realista Arriba, una película de Spielberg ¿eh? Lleva pasando unos cuantos decenios Efectivamente, una película de Spielberg Siempre noticia, casi todas son buenas Y algunas son obras maestras José Manuel Esquivano, hasta la semana que viene nos hablamos un abrazo en onda cero la rosa de los vientos Pues hemos tenido durante toda la noche de hoy un concurso para averiguar el personaje oculto de esta noche Un concurso que vamos a resolver ahora, Silvia sola. Sí, estaba aquí ajustándome los cascos que me han debido de tocar, los cascos del cabezón de la emisora Y no había manera de ajustarme Bueno, todos los candidatos de esta noche hemos estado comentando que eran grandes coleccionistas Pero es que todos amaban el arte y también las joyas, claro, no eran tontos Por ejemplo, Isabel la Católica, pues ella está considerada la primera mujer coleccionista de España. Felipe IV de España, pues él es conocido como el rey coleccionista y de hecho se hizo con una parte de la colección de nuestro protagonista de hoy cuando fue subastada. Y de un soberano de aquel tiempo vamos a hablar y de los numerosos enemigos que contrajo en su difícil eh, periprecia por este mundo, este valle de lágrimas. No referimos, claro, está a Carlos I de Inglaterra Un hombre difícil Como nos acaba de desvalar Un hombre difícil Y además, él es Como ha comentado, Carlos I de Inglaterra Que perdió literalmente La cabeza ¿Por qué? Pues porque los parlamentarios liderados Por Oliver Cromwell, pues ordenaron cortársela ¿Y por qué ha sido noticia este rey? Porque esta semana Después de 400 años Se ha conseguido reunir su colección estaba por ahí dispersa que si reyes que si particulares bueno pues en una muestra sin parangón por fin la colección de este rey se ha llegado a reunir son cuadros, esculturas, joyas, tapices y se pueden ver desde el 27 de enero hasta el 15 de abril en la Royal Academy de Londres ¿y quién ha sido quien ha ganado esta noche nuestro concurso? Cada vez se le da mejor esto de darle ahí a la batuta a nuestro querido Nacho. Bueno, pues es Óscar Gil que ha participado en Almohadilla Rosa Vientos 20 y hay una coincidencia, y es que dice Oscar que él nació el mismo día que enterraron a Carlos I de Inglaterra y hay una curiosidad que se la comentaba antes a Javier y es que Carlos I le cortaron la, la cabeza y Cromwell pues era un hombre sentimental y al fin y al cabo pues también respetaba la, la monarquía aunque este estaba endiosado y permitió que le cosieran la cabeza para que cuando lo mostraran y lo vieran pues bueno, que quedara los, más mono eh, iba a decir una maldad no estaba pensando da igual ...antes y después le funcionaba igual... ...sí, solo eso lo dijo Cristina de Suecia... ¿Ah, sí? ...sí, eso lo dijo, Ay, vale. que dijo... ...si sí da igual que haya perdido la cabeza total... ...para lo que la utilizaba... ...pues básicamente, <ríe> fíjate... ...nunca se piensa nada por primera vez... ...alguien lo ha pensado antes, siempre, siempre... ...sí, tenía peligrito, peligrito tenía... ...bueno pues, eh, Carlos primero es el personaje... ...es el personaje oculto de esta noche... ...ahora pasamos al fin del mundo...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 de los científicos que llevan años advirtiendo y estudiando el tema y además lo que se ha mm, eh, corroborado es la relación que hay entre todos estos peligros y eh, todas estas eh, hecatombes mm, que son, o podríamos eh, adivinar, que son más o menos mm, cada una independiente pero que en eh, mm, el año pasado pues, se confirma que hay una cierta interrelación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 En Onda Cero volvemos mañana a la una y media de la madrugada, a las doce y media en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.